s a l t a n o Muchísimas gracias a toda la gente presente, gracias por el amante, loco A los pibos, a los pibos, a toda la ganancia Gracias por la buena onda, por el respeto, loco Espero que les haya gustado el show en vivo en este rebloque Será hasta la próxima Que e Dios d i lo b n g a a t o d o s